Dice a la piratería. Con la idea de que la Iglesia Católica, a la cual pertenecemos, se defienda de los constantes ataques de las sectas protestantes, este audiocasete, que es producción en exclusiva de Apóstoles de la Palabra, sugiere que si este material llega a tus manos, hagas una o las copias que quieras para la mejor difusión de estas grabaciones. Con ellas... Tú y tus amigos ayudarán a más católicos a prepararse y defender su fe de los insistentes ataques protestantes. De esta manera, ayudarás a extender el mensaje de Cristo y la iglesia, la iglesia que él fundó. Un día, me encontré con un... hermano separado, me invitó a su casa era una persona que ya me conocía desde hacía mucho tiempo y me comentó que se había cambiado de religión y que ya era pastor y me dijo, mira allá, en aquel uh, muro, antes yo tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe, la quité porque es un ídolo es cosa mala, y qué pasó en su lugar puso su fotografía Esto sí que es un burro. Quita la imagen de la Virgen de Guadalupe diciendo que es un ídolo, que cualquier imagen es un ídolo, cualquier fotografía es un ídolo. Entonces, si se trata de un ídolo, ¿por qué pones tu fotografía? ¿Que vales más tú que la imagen de la Virgen de Guadalupe? Ahí está. Esto sucede muy seguido. Los hermanos separados dicen: Nosotros no tenemos imágenes. ¿Por qué son ídolos? ¿Por qué la Biblia lo prohíbe? No te harás ninguna imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, por aquí y por allá. Y a la mera hora vemos que ellos tienen imágenes. Por ejemplo, tienen sus fotografías, sus credenciales. En sus revistas, los hermanos separados tienen dibujos, tienen fotografías. Entonces, ¿qué pasó? Las fotografías que usamos nosotros, los dibujos, las pinturas que usamos nosotros, ídolos. Y las fotografías, las pinturas, también de Cristo, también, digamos, de sus personajes históricos, también de personajes bíblicos que ellos tienen en sus revistas, en sus libros, no son ídolos. Aquí vemos lo absurdo de los hermanos separados. Además, tienen dinero, en el dinero mismo tienen imágenes, evidentemente. Pero, naturalmente, si nosotros tenemos imágenes, son ídolos. Si ellos tienen. Imágenes no son ídolos. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y un ídolo, entre una estatua y un ídolo? Vamos a hacer un ejemplo. Y hoy voy a decir dos frases. Vamos a ver cuál es la correcta. Número uno: Yo adoro esta este crucifijo porque es Jesús mi Dios. Primera frase Segunda frase Yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús, mi Dios Ahora bien, ¿cuál es la frase correcta? La segunda Yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús que es mi Dios Entonces, cuando estamos hablando de imágenes ¿Qué quiere decir imagen? Fotografía, retrato, nada más Que yo respeto, nada más Y cuando hablamos de ídolo es un retrato, una fotografía considerado como Dios. Si yo pienso que un crucifijo es Dios, entonces es un ídolo. Pero en la iglesia católica no se dice que las imágenes de la Virgen de Guadalupe, o de los santos, o los crucifijos son dioses. No, solamente son personajes Eh, son, son medios para recordar a ciertos personajes, nada más. Son retratos, fotografías. Claro que puede haber algún católico eh, que no entiende que algún católico equivocado. Será por su ignorancia, pero no porque la iglesia católica está equivocada. Bien, es importante tener imágenes eh, en nuestra casa, imágenes eh, de la Virgen de los Santos. Claro que es importante. Los, la gente, los jóvenes... Tienen en sus casas pósters de sus eh, héroes, de sus, eh, podemos decir, cantantes consentidos, artistas consentidos, personajes de la historia consentidos. Entonces, para nosotros, Cristo, la Virgen, los santos, son nuestros grandes personajes. También a nivel familiar, en cada familia hay alguna fotografía que recuerda el matrimonio, el bautismo, la primera comunión. Eh, también en cada casa hay un álbum de fotografías. Y como nosotros... Tenemos álbum de fotografía para recordar nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos. Así también es conveniente que tengamos en un lugar importante el crucifijo, la, una imagen de la Virgen. Todo esto es una ayuda para nosotros para estar más cerca de Dios. Viendo estas fotografías nos acordamos de Cristo, la Virgen y los santos. Un ejemplo, una anécdota. Vamos a hacer un ejemplo. Don Panchito... se va a Estados Unidos a trabajar. Trabaja, de vez en cuando manda dinero, bueno, todo está bien. Y después de un año regresa. Y queda muy sorprendido, algo que realmente le agrada. En la sala, en el lugar más importante de la sala, está una fotografía suya, con marco de oro, una fotografía a color, bien hecha. Queda contento. ¿Qué dice don Panchito? Se ve que en este hogar yo pinto algo. No solamente están esperando el dinero, sino que también me respetan, me quieren. Allá está mi fotografía. Todos los días mis hijos, mi esposa, ven mi fotografía. Qué bueno, queda muy contento. Regresa a Estados Unidos. Un año después, regresa a México a su casa. Novedad. Ya no está la fotografía. ¿Qué piensa Don Panchito? Aquí hay gato encerrado. Aquí huele a quemado. Bueno, va el excusado, allá en el patio, bajo la escalera, está un excusado viejo. Y estando en el excusado, se fija que en el piso está la fotografía, tirada. Ya los ratones se comieron... Eh, los ojos y las cucarachas se comieron el bigote. Entonces, Don Panchito empieza a pensar, eh, sí, esto yo lo sospechaba desde un principio, ni modo. Bueno, me regreso a Estados Unidos con otra, con otra fotografía naturalmente. Y que ella se quede aquí con otro, otro retrato naturalmente. Efectivamente, don Panchito, sospechando esto desde un principio... ...ya tenía otra fotografía allá en Estados Unidos. Así que se regresa a Estados Unidos y todo termina. ¿Cómo nos damos cuenta? Una fotografía quiere decir mucho. Tener una fotografía de un ser querido en la casa es mucho, quiere decir mucho. Una vez un artista en un teatro... Dijo a la gente, en este momento vamos a dar un millón de pesos a la persona que me enseñe la fotografía de su suegra. Todos a buscar la fotografía por aquí y por allá, nadie tenía la fotografía de la suegra. Todos tenían la fotografía de la hija de la suegra, pero no la fotografía de la suegra. Bien, la fotografía quiere decir mucho. Y nosotros, católicos, tenemos en nuestros hogares imágenes, fotografías, estatuas de Cristo, la Virgen, los santos, los ángeles. Quiere decir que nosotros queremos a Cristo, que nosotros queremos pensar en Jesús, que nuestra vida está cerca de Dios. Mientras estos hermanos que pretenden ser santos, que pretenden tener la Biblia por aquí y por allá... a la mera hora tienen en sus casas fotografías, claro que tienen, pero de ellos mismos, de sus hijos, pero nada de Dios, nada de la Virgen, nada de los santos. Y además, las fotografías que más prefieren son las que están en el diezmo. ¿eh? Dinero, dinero. Fotografías de personajes históricos que no tienen nada que ver con la religión, pero sí, estas sí que valen las fotografías que están en el dinero. Bien. Algunos dirán, algún católico, poco preparado, un poco despistado, dirá, bueno, pero las imágenes están benditas, tienen poder, ¿cómo van a ser puro retrato así nomás? Bien, cuando el sacerdote bendice la imagen, algunos dicen, no, pero están benditas. Bueno, cuando el sacerdote bendice una imagen, no le da ningún poder. Es absoluta al bendecir una imagen que dice, Señor, bendice esta imagen. Para que cuantas veces la veamos con los ojos del cuerpo, nos acordemos de tu Madre Santísima o de San Antonio, según de qué se trata esta imagen. Así que la imagen, la, la estatua, eh, sirve para recordar a la persona representada. Pero no dice sacerdote, en este momento yo doy el poder a esta imagen de hacer milagro. No, ningún milagro. Eh, da, el, da ningún poder sacerdote, solamente Pide a Dios que esta imagen, este crucifijo, esta fotografía, esta estatua, sirva para nuestro bien. Que nos ayude a acordarnos de Dios. A mí me ha tocado, en distintas ocasiones, bendecir hasta animales. Por ejemplo, cuando estaba por Huacaca, en una misión, la misión de San Felipe Usila, había mucha gente que me decía, Padre, por favor, bendiga la cochina, fíjese que... Todas las veces que tiene cría, se le muere la cría. Bueno, no hay problema. Agua bendita. ¿De dónde está la agua bendita? Señor, bendice esta cochina y concédele que cuantas veces tenga cría, la pueda alimentar debidamente. Para que un día puedan engordar y todos juntos podemos comer chicharrones pensando en la gloria eterna. Así que el sacerdote bendice hasta los animales, pero no pensando que los animales van a hacer milagros. Mamá, no le pegues a la cochina. No, si la cochina se mete en la sala y hace sus cochinadas, evidentemente le da una buena paliza. Pero mamá está bendito, Bueno, está bendita para engordar, pero no hacer cochinadas. Bien, las imágenes entonces sirven para acordarnos nada más. No son Objetos milagrosos, no son objetos que tengan ningún poder. El sacerdote bendice también uh, los carros. No es que al bendecir el carro, el carro ya es milagroso. No. Señor, bendice este carro y concede que todos los que viajen en él se acuerden De que están de paso en este mundo. Esta es la oración. Y muchas veces yo eh, eh, termino diciendo, y cuidado, eh, esta bendición les alcanza hasta los 80 kilómetros. Y nada más. Que si ustedes quieren ir a 100, 200 kilómetros, su problema. Y les cuento muchas veces una anécdota de un tal señor que era muy devoto de San Cristóbal, oh, decía San Cristóbal, es poderosísimo. San Cristóbal hace milagros. Ustedes no traen ninguna eh, estatuita, ninguna imagen de San Cristóbal. No, nosotros no traemos. Lleven siempre una imagen de San Cristóbal. Fíjense, yo nunca dejo de llevar esta estatuita de San Cristóbal. A mí nunca me ha pasado nada. Y un día, con esta grande confianza, iba con la camioneta por la sierra muchas curvas y él con grande velocidad ¿qué me va a pasar a mí? aquí traigo conmigo a San Cristóbal curvas por aquí curvas por allá ochenta kilómetros ochenta y cinco noventa noventa y cinco kilómetros cien kilómetros y se fue al barranco y se presentó a San Pedro triste decepcionado de la vida y San Pedro le pregunta a ver ¿Tú cómo te llamas? Así, así. A ver la lista de los que hoy se van a presentar. Aquí traigo la lista. A ver, a ver. Ah, Tú no estás en la lista. A ver, ¿cómo te llamas? Así, así. A ver, a ver. No estás en la lista. Tú te adelantaste. Claro que se adelantó. ¿Y eh, dónde está el licenciado Cristóbal? Estaba enojado. ¿Dónde está el licenciado Cristóbal? Eh, espera un momentito. Eh, ...como el teléfono y llamo inmediatamente... ...disculpe, allá está eh, San Cristóbal... ...sí, sí, sí, aquí está... Dica, venga rápido porque hay problemas... ...parece que hay problemas... ...y se presenta San Cristóbal... ...¿qué tal, cómo has estado? ...qué novedades me traes... Eh, ...novedad... Eh, ...yo estaba mm, convencido que tú estabas conmigo en la camioneta... ...mira qué me pasó... ...claro... ...yo estaba contigo en la camioneta... ...pero cuando vi que tú en curva... Repasaste los 100 kilómetros Me salí inmediatamente Este cuate me quiere matar Esto pensé, así que me salí Bien, esto para que entendamos Que las estatuas, las imágenes No tienen poder, no tienen vida Una persona dice Hija mía, vas a la ciudad Lleva esta medallita No la dejes nunca Esta medalla te va a proteger Un error. Las medallas no protegen a nadie. Lo que hay que decir es esto, hija mía, lleva esta medalla. Cada vez que tú mires esta medalla, acuérdate. que eres católica, acuérdate de tu fe, la medalla es un símbolo de nuestra fe, algo que nos puede ayudar a recordar los compromisos cristianos. Y por eso tenemos estatuas, por eso tenemos imágenes para acordarnos de nuestra fe, para poder vivir mejor nuestra fe. Pero las imágenes, estatuas, no nos ayudan, no nos dan fuerza, no nos dan nada. Solamente se trata de algo que sirve para nuestra mente, para recordar. Y recordando, tratar de ser más auténticos católicos. ¿Eres católico de nombre solamente? ¿Vives tu religión a medias? ¿Estás en grave riesgo de caer en las trampas de las sectas protestantes? Prepárate en tu religión tú y tu familia. Conoce cómo defenderte en los embates protestantes. Con temas actualizados en libros, audiocassettes y videocasetes que te serán de gran ayuda para reafirmar tu fe. Háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra. Calle Agujas número 676, Colonia El Vergel Ixtapalapa. Código postal 09880 México DF o a los teléfonos 656-4218 y 607-3337.